A ver, tengo que entregar la maqueta a la una, hacer el trabajo de cálculo, juntarme con la maca, ¿qué más? ¡Ah, oh, sí, el examen de mañana! ¡Se me había olvidado! ¡Ay, tengo que pasear al perro de mi abuela! Ey, disculpa por meterme en tus pensamientos, pero calma. Lo bueno de tenerte un Nescafé en la mano es que no puedes correr. Por eso ingresa a Nescafé.cl y participa por un viaje junto a un acompañante a uno de los 10 destinos que hay para elegir. Toma lo mejor de la vida en Nescafé.cl